8 y 34 minutos. Nuestro invitado esta mañana es Chelui Moreno, portavoz de la izquierda a Berzales. Señor Moreno, de Gunon. Bueno, parece que en los últimos 10 días hemos asistido a una secuencia de hechos que, no sé, que no se habían producido en los últimos meses. Ha sido todo como muy concentrado. ahí alguna explicación, hay algún propósito en especial con esto? No, no. Yo creo que, bueno... Si hubo algo que ha condicionado seguramente todos estos movimientos que se han ido dando durante las últimas las últimas semanas ha sido el posiblemente el adelante electoral, ya lo dijimos en su día. Yo creo que la hoja de ruta que haya diseñado la izquierda del chale para, para desarrollar eh, durante todo este tiempo era pensando fundamentalmente también en que, que no teníamos unas elecciones a corto plazo y sin embargo al, al adelantarse las elecciones, bueno, pues ha habido que también pues acomodarse un poco a a todos los, a los ciclos políticos, a los tiempos políticos ¿no? que los marcan los demás. Yo le lanzo la hipótesis. Dicen, ahora la izquierda de Berzale y el PSOE van a jugar con esto hasta el 20-N, lanzando mensajes bien neta, bien la izquierda de Berzale diciendo, eta de estos pasos porque nosotros le hemos convencido, el PSOE diciendo, yo cierro esto. Justo, más o menos programado, va a llegar así al 20-N. Yo, yo creo que... Lo ha leído usted, ¿verdad? Sí, sí, ya lo he leído ya. El asunto es que me parece un poco irresponsable ese tipo de declaraciones, quiero decir que cualquier persona conocedora de la situación de Euskal Herria en los últimos 50 años no puede hacer un, un análisis tan simple y tan simplista de decir esto tiene un fundamento justamente electoral, o sea, en los movimientos de, de calau que se están produciendo en, en nuestro país en, los, en el último año fundamentalmente… ...no tienen como objetivo la presentación de unas elecciones yo creo que eso cualquier persona con dos dedos de cabeza lo puede ver no lo demás yo creo que es muy simplista está preocupado por lo que pueda pasar más allá del 20 de noviembre si el pp se instala en la monclos bueno preocupación siempre tienes no porque venga el pp sino también por el para el partido socialista no yo creo que ahí sí que juegan mucho los réditos electorales de, sobre todo de pancorum para abajo no y eso también pues que a veces genera distorsiones y genera problemas ¿no? en, en cuanto a, a lo que aquí se entiende por una solución democrática al, al conflicto no Aquí se entiende por eso, yo creo que lo que aquí percibe la ciudadanía, el 90% de la ciudadanía, que podría ser una solución, pues de un grupo abajo es bastante más difícil poder venderlo, ¿no? Fundamentalmente porque durante todos estos años ha lanzado solo y exclusivamente un mensaje, ¿no? Y eso ahora darle la vuelta supone también un, un, un plus, ¿no? Un, un problema añadido a, a, la, a la solución que, que todos queremos que, que llegue cuanto antes. Uh -huh. Paz es, paz y punto, o eh, paz por paz y punto, ¿no? hay ninguna posibilidad de que por la paz se hagan cosas que de otra manera no se harían. No, no, paz es paz y punto. O sea, no, yo creo que el debate de la izquierda lo ha he dejado bien claro, ¿no? No hay contrapartidas a cambio, yo creo que Eh, la decisión ha sido unilateral la que tomó la izquierda de y por lo tanto no está sujeta a ningún acuerdo con nada y con nadie, ¿no? La decisión de cambiar de estrategia, la decisión de, de superar el conflicto armado, eh, es, es porque es la decisión ha sido así, por es por convicción de que es lo mejor para llevar a nuestro pueblo a otro escenario diferente al que vivimos ahora, y no hay nada a cambio de la paz. ¿Cómo de importante es la adhesión del colectivo de presos a la declaración de Guernica, dentro de todo este proceso? Pues yo creo que es muy muy importante ¿no? yo creo que a nadie se le escapa que el colectivo de presos y presas para, para la izquierda rachale fundamentalmente para la militancia y la izquierda rachale pero también para toda la, la, el, bueno pues el, el apoyo que tenemos de la ciudadanía es es vital no es muy importante y eh, claro encima pensar que en las situaciones eh, tan duras en las que ellos están viviendo pues de, de dispersión de en, en, en decenas de cárceles de no solamente en decenas de cárceles sino en la misma cárcel en distintos módulos en los aislamientos a los que están sometidos durante meses y meses y meses personas solas, en, en celdas solas, en patios solos eh, es una situación muy dura la que viven eh, nuestros presos y presas en, en las cárceles, con lo cual el hecho de que puedan eh, hayan podido llevar un debate que, que, que al final les ha llevado a la conclusión de que tienen que firmar el acuerdo de Guernica que marca la hoja de ruta para para el logro de, de ese escenario democrático, yo creo que es vital, es muy importante y desde luego es uno de los mayores impulsos eh, que ha tenido este proceso democrático. Algunos dicen, esto coloca ya a ETA al borde de tener que decir hasta aquí hemos llegado. Yo creo que está ya ha dejado muy claro cuál es la, su posición. Desde el primer comunicado en el que valoraba el debate que había tenido la izquierda del chale y asumía el contenido y las, de, y las conclusiones que habían salido de aquel debate, hasta la última, que yo creo que también, y ha intentado, por lo menos ha, ha dejado, ¿no? con el culo al aire al, a, y se valgase la, la expresión, al, al gobierno español con el tema de la verificación, no aceptando la comisión de, la ver, de verificación. ¿no? Yo creo que es muy claro el, el, el, la posición que tiene ETA en estos momentos de superar el, el ciclo armado. ¿Usted de verdad cree que no ha aceptado la Comisión de Verificación el gobierno español? Porque de momento se ha cuidado bastante de decirlo abiertamente. ¿eh? Eh, yo lo que sé es lo que se dice públicamente. No, no puedo ir más allá, pero hasta ahora, desde luego, quien ha hecho público que está de acuerdo con la Comisión de Verificación es ETA. Uh -huh. eh, pero da la sensación de que algo está pasando, que no nos estamos enterando demasiado los demás... ¿Para ver una secuencia de hechos, modulación de discursos, el guiño de López el otro día o no? ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia? Yo creo que hay una cuestión que es fundamental y es la percepción de la sociedad y yo creo que los políticos eh, deberían estar, eh, eh, bueno, pues mirando a la sociedad, a su sociedad, a la que dicen representar y en este caso concreto yo creo que el 90% de la ciudadanía vasca... ...está viendo los pasos que se están dando... ...está viendo que hay una nueva realidad en Euskal Herria... ...está viendo que, que la izquierda ha echado pasos unilateralmente... ...y está exigiendo también que los demás... de empiecen a dar pasos... ...y desde luego sería... Eh, ...no sé, de, de, de, de un... ...no comprensible le, la posición de, de un Lendacari... ...que ni siquiera, aunque sea teóricamente... ...hubiera dado un paso en positivo... ...aunque sea muy minúsculo, ¿no? ...como el que reconoció el otro día... ...el tema de acabar con la dispersión... ...o el tema de, de juntar a, a los presos, ¿no? Que, que cualquier persona demócrata... Eh, ni en estas condiciones ni en ninguna otra eh podía defender el tema de la dispersión, pero bueno, en este caso se supone que es una, un pequeño avance, ¿no? El que han, el que ha tenido, aunque sea solo lo teórico, porque luego en la práctica todavía no hemos visto que, que los presos estén en, en nuestro pueblo ¿no? uh -huh. eh, después de la sentencia del caso Bateragune o como CH Montero, caso y, caso Otegi y otros, porque Bateragune no aparecía demasiado tampoco en la sentencia, ustedes dijeron, esto no nos altera, es una decisión unilateral, hay que seguir hacia adelante. Eh, pero ¿no distorsiona mucho la normalidad política? porque Digo porque tenemos más casos por delante. Claro que distorsiona. Todavía tenemos varios por delante. Sí, claro que distorsiona. Y de hecho, yo creo que ya más gente pide la paralización de ese tipo de cuestiones. no si, si, Yo creo que si la manifestación de, de enero de este año supuso también un hito en cuanto a que... Yo fue, creo que fue el punto de inflexión donde se paró aquella represión loca... De el gobierno que cada dos semanas se llevaban a cuatro o cinco chavales y chavalas de nuestras casas, esa se paró con la movilización eh, popular porque no fue cuantitativamente importante que también lo fue, sino cualitativamente también lo fue porque capas de otros sectores políticos del país se movilizaron en contra de, de esa represión ciega que se estaba produciendo ante los movimientos importantes que estaban desarrollando la izquierda en el chale. Bueno, pues ahora hemos pasado a otra fase en la que ya no se utiliza porque ya no pueden utilizar sería un desgaste político muy potente el utilizar como lo utilizaron el, el tema represivo las detenciones masivas que hacían ahora están pasando al tema de los juicios a la condena por el tema de los juicios no eso también tiene que parar, no tiene ninguna lógica que, que haya gente en la cárcel, ayer creo que fue que era Rubalcaba, ¿no? que decía que no entiende como siendo Bildu legal este de Otegi en la cárcel, pues aplíquese usted el cuento señor Rubalcaba, usted fue ...el que mandó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado... ...para que Arnaldo Tegui esté en la cárcel... ...Arnaldo y los demás compañeros y compañeras. Estamos hablando de Bildu... ...pero tenemos pendiente todavía la decisión del Constitucional sobre SORTU... ...espera que llegue antes del 20 de noviembre... que no pueda tener efectos quizás ya inmediatos. Sería deseable, pero... pero ...jugar con esas hipótesis también es un poco alocado, ¿no? Estamos jugando con quien estamos jugando... ...y, y la judicatura española, desde luego... No, no destaca porque tenga ese tipo de gestos o ese tipo de, de aplicación de, de posturas democráticas. Eh, ojalá, ojalá sea antes, porque además nos pondría en la misma situación para poder defender nuestro proyecto político que los demás, ¿no? En este caso, eh, si no fuera así, si, no, si Sortu no fuera legal, pues la izquierda del chale, pues eh, no podría jugar al mismo nivel que juegan otros, ¿no? Ya y eso, es. desde luego, es jugar con ventaja. ¿Eso supondría que se acaba su condición de contaminados, que hay miles de personas digamos, entre comillas, ¿eh? ya me entiende usted la expresión, sí, contaminado. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿eh? ¿en qué momento se va a poder pasar a que ustedes, la izquierda de Berzale, quienes han estado liderando la izquierda de Berzale, puedan estar plenamente con todos sus derechos en la vida política vasca? Pues sería de deseable cuanto antes, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones también que, que siempre que venimos eh, planteando, la hay, hay dos cuestiones básicas para... Para empezar a bueno pues a trabajar ya yo creo que en buenas condiciones que serían una el tema del cambio en la política penitenciaria y la otra la legalización de sorto para que podamos como hemos dicho como he dicho antes pues el poder hacer política en las mismas condiciones que lo hacen todos los partidos ¿no? eh, ¿Cuándo? pues no lo sabemos cuándo cuándo va a llegar eso ojalá llegue antes de las elecciones del 20n Y si no llega antes de las elecciones del 20-N, pues será después de las elecciones del 20-N. Pero en cualquier caso, yo creo que la demanda de la sociedad ya es una demanda mayoritaria, ya no es una demanda de la izquierda al chale. Yo creo que, como he dicho antes, todo el mundo todo el mundo percibe ya que, que es necesaria la legalización. Fundamentalmente, aparte de que podamos hacer política como los demás, en las mismas condiciones, porque nos posibilitaría también el que se puedan producir contactos abiertos y sin ningún tipo de de, de, de bueno de, de estar escondido como como estás ahora, ¿no? Casi casi para mantener contactos con otras formaciones que puedan estar bastante más alejadas que tú. Me estoy refiriendo al Partido Popular, o al Partido Socialista, sino que se podría llevar con toda la normalidad del mundo reuniones como se llevan con otros partidos, con lo cual aceleraría y posibilitaría, además, acelerar mucho más el proceso democrático y que llegase la normalidad cuanto antes a este país. Uh -huh. eh, ¿Qué tal va la elaboración de listas? Porque no tiene que ser complicado de entre tantos, ¿no? Y más difícil de medir en algunos casos la representación que tiene cada uno. Yo lo dije el otro día en el, en el Equitaldi de, del Valbarte, ¿no? La unidad entre distintos partidos siempre es difícil, siempre, siempre. Y eso no se puede negar. Pero por eso mismo también tiene mayor eh, importancia y mayor potencialidad el que el llegar a, a hacerlo, ¿no? Yo creo que, que a Amayure es la mayor y más plural la acumulación de fuerzas abertzales que se ha dado nunca en este país. Y eso cobra especial importancia, ¿no? Eh, por, por el momento que estamos viendo, ¿no? Y me va a permitir que me alargue un, un momentico cuando el otro día Aznar, ¿no?, decía públicamente ya, eh, le pedía al PP que lidere el debate sobre el nuevo modelo territorial que tiene que tener el Estado. Ya no es la izquierda del chale quien dice que el modelo territorial ha hecho crack sino que ya Aznar ya le está pidiendo al PP que lidere ese, ese debate, ¿no? Por eso es por eso es importante no la acumulación de fuerzas en este momento. Por eso era importante poder llegar a acuerdo entre los cuatro partidos y yo creo que una responsabilidad muy fuerte por parte de los cuatro hemos llegado al acuerdo político y ahora eh, llegaremos al acuerdo desde luego en quiénes son las personas más idóneas para poder representar esa formación que esa mayor con con toda la poten potencialidad que, que va a tener, ¿no? Estamos en ello, estamos buscando a las personas más idóneas. Las personas que, que, que, que tengan un perfil amplio que no solamente puedan responder y, y representar a los cuatro partidos sino que también puedan representar a lo que es la mayoría de esta sociedad eh, vasca no la, o, o por lo menos a ese espacio independentista soberanista que sueña con que se le reconozcan los derechos de buscarría en, en pues cuanto antes mejor no en esas estamos y yo bueno pues hay hay nombres encima de la mesa muy muy interesantes pero que desde luego yo no voy a avanzar hasta que no eh, tengamos ya pues la, la, la certeza y que, que pues que, que anda su sí a, a poder eh, irlos en, en el puesto que se les que se les eh, ha asignado y que bueno pues eso se hará público cuando tengamos todas las listas pero Yo creo que hay hay nombres muy importantes. Esperemos conseguir que el sí de, de esa gente. Los cambios que estamos viendo en la izquierda de Versales son cuestión de cirugía estética o son más profundos. Vamos a ver, digo porque ustedes han denostado durante años a quienes iban a participar al Congreso, por ejemplo, porque decían que era participar en el sistema del Estado español. Criticaban como traidores a los que ponía la bandera española y ustedes ahora la ponen cuando gobiernan. Todos estos cambios obedecen al choque institucional, a esta adaptación aterrizaje institucional de ciudaduda Verzaleo y algo más de fondo. No, merece no una estrategia diseñada por la izquierda rachale que ha dicho que es preferible que vean cómo gestionamos diferente a los que han gestionado y que nos han traído a esta situación económica tan tan tan drástica en la que hay miles de parados y que se puede gestionar de otra forma para que no haya paro para que haya para que bueno vivimos eh, con los pilares del bienestar eh, bien bien fundamentados y no haya recortes como están aplicando hoy las políticas los partidos de breche quienes nos han gobernado durante los últimos 30 años y el, el intentar eh, que cuando tú tienes capacidad para poder gobernar en este caso pues una diputación como la de Ipuzcoa, o, o gobernar en cientos de ayuntamientos con alcaldías, cuando cuando se trata fundamentalmente de ocultar esa nueva gestión que tú estás haciendo en esos ayuntamientos de una forma democrática, con participación popular, pues intenta utilizar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Como la tan ocurrida que la bandera española no ondeaba en el intento de, de Donosti, ¿no? O sea, eh, mire usted, es, es que es de risa, o sea... Es, ...es de risa ese, ese planteamiento... ...ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero no, pues los fallones yo... que se montaban cuando había que colocar la bandera española... ...en un ayuntamiento los convocaba la izquierda de Berchale, ...las eh... manifestaciones... Sí, por supuesto, y ahora mismo también nosotros decimos... ...que, que, esa, que esa no es nuestra bandera, que nuestra bandera es la, es la que es... Y, ...y desde luego... no ...lo que no podemos hacer tampoco es... El, el ...modificar las leyes a, a nuestro antojo... y ...menos sin tener mayoría... ...nosotros lo que estamos haciendo es... Eh, no es ya, ...que no sea la izquierda de Berchale ya quien proteste... ...porque esté la bandera española donde no tiene que estar sino que sea la mayoría de la sociedad. Y en ese en ese camino vamos a tener que pasar también por por estas situaciones en las que la acumulación de fuerzas va a ser importantísimo para que sea la propia sociedad quien quien, quien, quien lo haga, ¿no? No solamente la izquierda del chale, dejando al desnudo aquellos que han, han posibilitado que hoy la bandera española esté donde ando, donde no tiene que estar, y, y bueno, pues que de alguna forma eh, han protegido durante tantos años lo que ha sido la estrategia del Estado en nuestro país. Uh -huh. El martes estuvo aquí eh, Chiqui Muñoz, Y nos llamó la atención las críticas que lanzó sobre Bildu sobre la izquierda de hablan mucho de participación, pero en realidad en cuanto han llegado a una institución no la aplican. Pues yo creo que Chiqui Muñoz estará muy equivocado, eh, porque principalmente Yo creo que si lee un poco los periódicos habrá podido comprobar cómo en los ayuntamientos donde estamos gobernando, como la Diputación de Guipuzcoa o cómo en el Ayuntamiento de Donosti donde estamos gobernando, fundamentalmente la foto yo la tengo en la retina, la foto del Ayuntamiento de Donosti. La, de las primeras recepciones que hubo el Ayuntamiento de Donosti fue a los movimientos populares y sociales de, de, de la propia capital de Guipuzcoana, en donde acudieron un montón, en donde... Pudieron compartir con el, con el alcalde Cuáles eran los planes que tenía el ayuntamiento o sea, a Eso se le llama participación Me Hacía no referencia sé... a Chiqui Muñoz Concretamente al asunto de la ley de cajas y la reforma fiscal Dice, ah, hemos claro. pedido entrevista con Bildu Silencio administrativo En la ley de cajas nos han consultado Dice, Había un tono de queja bastante amargo eh, Yo creo que, que... ELA sabe dónde está dónde está Bildu y dónde está la puerta de para tocar de la izquierda a la chale, y sabe además que en las puertas de la izquierda a la chale están abiertas, no solamente para ELA, sino para todas las centrales sindicales. Y sabe además que en el programa eh, eh, que, que presentó Bildu y en el programa que va a presentar eh, a Mayur, están recogidas las reivindicaciones del marco vasco de relaciones laborales y el espacio socioeconómico de, que están defendiendo las centrales sindicales. Lo que habría que decirle a, a Chiqui Muñoz es saber cuándo ELA también va a plantear a nivel estratégico caminar, ¿no? Y lo digo además desde de, desde el compañerismo, por así decirlo, no hacia hacia Chiqui y hacia el reconocimiento de lo que ellos también han movido. O sea, bueno, hay que reconocer también los, los, los pasos que han dado en, en positivo pues a favor del acercamiento de presos, a favor de la legalización, pero no así en otras cuestiones estratégicas como pueden ser, por ejemplo, el tema de las cajas. Y lo decimos claramente. La izquierda a la derecha tiene, tiene un discurso eh, sobre el tema de, de cómo tendría que ser la, la, el, la, el tema de las cajas y Bildu tiene otro, porque Bildu principalmente tiene potencialidades es porque eh, con, eh, conviven eh, tres partidos dentro de Bildu y por lo tanto, bueno, pues eh, tienes que saber también jugar con, con, con el planteamiento que tienen los demás, ¿no? Y no no solamente puedes eh, intentar imponer tus criterios, sino que tienes que llegar a acuerdo con los demás. Yo creo que dentro de lo que era la coalición Bildu, el acuerdo que llegamos para el tema de las cajas, yo creo que es un acuerdo muy importante. No es... El, el, el punto eh, estratégico de, de la izquierda del cha en, en ese sentido pero bueno se acerca se por lo menos posibilita el que no se privaticen eh, las cajas de, de ahorros vascas, se esté en manos de los trabajadores el poder decidir cuál es su marco para el, para el tema del convenio, y la obra social desde luego no sea para tres años como haya pactado el PNV, sino que sea indefinida. Pues, Otra cosa va a ser después el que la propia sociedad eh, defienda esos logros. Nosotros, y en este caso concreto los partidos políticos, estamos para, para poner las normas, pero es la propia sociedad con su con su apoyo quien tiene que, que defender ese tipo de acuerdos. Chélui Moreno, portavoz de la de la Verzal, en nuestra invitado hoy aquí nos Oscar y Le agradezco mucho que nos haya acompañado estos minutos. Es que recasó. Ahí soy. Ocho minutos para las 9 Ah, suítete, Lux. No sabíamos que tan cerca de Bilbao se vendiesen las mejores cámaras.